Tenemos con nosotros a unos compañeros de Goiko Eskola, Luis Mai Óscar, Kaixo, Labon, Kaixo Y bueno, la razón de tenerlos con nosotros es más o menos por estas fechas, yo creo que los últimos años ya hemos hecho entrevista con vosotros porque más o menos por estas fechas, hacia finales de enero, principios de febrero suele ser el calamo alguna en Goiko Eskola, la casa ocupada de Arrauga en Oiartzun. Ya cuántos años son? Pues ya llevamos, ya es nuestro 13º año, 13º año desde desde del el año 2000 que se hizo la primera. De las más veteranas, ¿no? De la, por lo menos de esta zona, de las más veteranas, ¿no? Sí, sí, sí, la verdad es que llevamos muchos años y, bueno, poco a poco se va animando más gente como ahí que hicieron el fin de semana pasado, eh, pero bueno, pero de esta zona, de la zona norte, incluso a nivel estatal, pues somos casi de las más veteranas, aunque mm. pequeñas, pero veteranas. Muchas veces la gente dice wow pero eso será legal un calamo alguna allí toda la gente allí fumando y consumiendo marihuana y eso eso eso se puede hacer claro, cualquiera puede montar una fiesta de estas hombre eh, hoy en día ya sabemos que el tema este de la marihuana es un poco pocolegal en sí hay cierto cierto margen eh, así como hay pues digamos gente que se dedica pues legalmente a producir marihuana para venderla ...a otra gente... ...como sean pues grupos de cultivo y así... ...pues lo único que hacemos es... ...pues poner en contacto gente... ...juntarnos y probar cada uno el producto que produce... Uh -huh. ...¿no?... ...al final es un... ...es un... ...es compartir, no hay ningún momento... ...ni ningún tráfico, ni hay nada... ...es pues eso, compartir experiencias... ...compartir conocimientos... ...y bueno, y cada uno pues... ...traer lo que tenga y probarlo... ¿Se suele juntar mucha gente? Pues bueno, va... ...hay rachas, hay años buenos... ...hay años peores... Pero esperemos que este año, yo creo que va a ser un buen año. ¿No, Óscar? Sí, esperemos que sí. <risa> vale. Aquellos que, bueno, eso no lo hemos dicho todavía, será el 26 de enero, pues este, este sábado, ¿no? Sí, sí, este, este sábado. Este sábado. Y bueno, tenéis ahí puestos algunas horas, ¿no? Antes de las 6 de la tarde hay que llevar allí cada uno su producto, ¿no? Tiene que llevar... ¿Se supone que va con su bolsita, con sus cogollos o puede llevar más cosas también? No, no hombre, bueno, a ver, que eh, aquí estamos abiertos a todo. Pero bueno, básicamente, pues cada uno se traiga pues, una cantidad suficiente como para que fume el jurado y algo que fume el público, porque también hay un premio del público. Y, y bueno, y al final cada uno que traiga lo que pueda. no Sabemos que pues hay gente que tiene más, hay gente que tiene menos. Cada uno que traiga lo que pueda y que participe como pueda al final. no Incluso aunque no tenga nada, pues puede venir a participar con nosotros, a disfrutar del día, aprender cosas y a conocer algo de Coscola, si no lo conoce, por supuesto. Me imagino en lo que en 13 años ya habrá hasta pique, ¿no? quien ha ganado el año pasado? ¿Hace dos años el que ganó? ¿A qué este año te gano yo? que no Bueno, luego habrá buen rollo, me imagino que todo el mundo querrá probar el del otro, pero bueno un poco de pique y habrá, ¿no? Sí, sí, ya hay gente, sobre todo aquí en la comarca ya sí, pues siempre los que ganamos o hemos ganado alguna vez pues solemos ir de por aquí o alguna vez a mí algún francés, viene gente dando Andoain pero bueno, es más, un poco por aquí y bueno, un poco de pique ya hay Uh -huh. eh, hablando de por aquí, pues bueno, últimamente, bueno, pues los últimos años, igual hace 13 años, igual no tanto, pero los últimos años por lo menos sí que se ve bastante plantación, bastante tiesto, ¿no?, en los balcones, ¿no?, igual poco a poco cada vez hay más gente, ¿no?, que planta su, su marihuana en casa o en su huerta... Pues sí además nosotros animamos a todo el mundo a que plantea que tenga su propio cultivo y que no dependa pues de otras gentes de las mafias y todas esas cosas al final lo bonito es cada uno plantar su semillita generar lo que consumimos y, y, y bueno y disfrutar de ello incluso también pues mejorar aprender y pues pues muchas cosas verdad ahí suele haber un par de problemas no aparte de que hay que darle bien a la planta, de cuidarla y todo eso, luego los problemas suelen ser a veces con la policía y otras veces con los ladrones, ¿no? Pues como todo en estas cosas, al final, yo creo que menos con la policía y más con los ladrones, porque cada día está el tema peor y parece que tienes que poder voy vayas electrificadas en tus plantaciones y cosas así, porque da igual donde lo pongas, en el monte, en tu casa, sabemos de gente que se sube a los balcones, sabemos de, de, de gente que hace lo imposible, con lo fácil que es plantar. Ajá. Uh -huh. Con lo que es a veces no, no, no entiendo la gente cómo se toma tanta molestia para robar, cuando si, si empleara la mitad de fuerzas en robar en plantar, tendría el triple. Uh -huh. Sí, llevas unos años que sí que se ve que siempre han robado, pero sí que hace 3-4 años que sí que se ve que hay mucha gente que en vez de plantar, pues es más fácil voy, te lo mango y fuera. Uh -huh. a lo fácil ¿no? sí, bueno, igual a lo fácil lo que dices tú también ¿no? el, el, lo que plantes tú luego verlo crecer hacerlo tú mismo también tiene mucha más compensación que y, y además que claro, es un fastidio ¿no? aquel que haya estado ahí plantando para sí mismo para tener unas cuantas unas cuantas marías para consumir el mismo o su cuadrilla pues bueno de repente que le vuelen todo pues suele ser bastante bastante sí, putada pasado, yo toda persona que ha cultivado no sé que lo hagas en tu casa dentro de una habitación si lo haces fuera no A todos nos ha pasado yo creo Y es un putadón La verdad es que sí Pero bueno Un poco Para eso hacemos esto también no Para concienciar a la gente de Hácelo tú mismo o sea mm. Si te gusta fumar Y quieres fumar Es tan fácil como Hacerlo tú mm -hmm. Me imagino que Bueno Hemos dicho que hasta las 6 Hay tiempo para Para presentar las plantas de este año y luego a las seis y media tenéis una charla con Hugo de recoge y siembra me imagino que él también bueno no sé muy bien de qué ir la charla pero iría en este sentido ¿no? Un poquito a, a, a no sé ¿no? concienciar a la gente y animar a la gente ¿no? ya bueno sí sí eh, hay años que vamos a hacer una charla pues eh, dirigida a cierto tema Pero ¿Sabes qué pasa que al final siempre nos vamos por todo por los cerros de hueda y al final terminamos hablando de cualquier cosa entonces esta hemos decidido pues hacer un poco un coloquio ¿no? que, que el que venga si tiene cualquier duda cualquier planteamiento pues que lo plante se, se discute o se habla ante todos y pues bueno un poquito intentar pues que cada uno aporte algo no es decir no que venga una persona no que venga hugo Muchas gracias a Hugo, por supuesto, que siempre nos ayuda con todo y sabe un montón y bueno, yo todo, pero también que intentar también poner la prueba un poco, ¿no? Es decir, intentar pues buscar cosas que queramos conocer o cosas en las que no se hable en las revistas o yo que soy un poco abierto. Vamos. Y, y eso yo creo que hubo tener conocimientos suficientes como para como para pues, para dar respuestas a todas las preguntas que que le vengan pues me imagino que pueden ser preguntas tanto pues prácticas estos, oye que yo planto en casa y tal y tal y el agua y el sol y lo otro y, y los abonos y otras pueden ser también un poquito pues con el rollo legal también sí. a ver como está la sí, cosa un cuánto puedes a, tener cuánto no hemos y... tenido Barriuso una charla sobre el tema legal el señor mundialmente conocido y, y nada han sido muy interesantes pero bueno Al final lo mejor es pues que la gente plantee sus preguntas sus dudas y pues intentaremos resolver a lo mejor que se pueda y nada y luego un, supongo que será una hora y media va a sido una especie de coloquio debate o como queramos llamarlo y pues luego se pasará por pues, lo que es a la cata tanto un jurado como popular a la que todos estamos y todos tra todo el mundo está invitado y, y nada y, y eso pues hasta hasta la noche eh, solemos encargar cena Solemos pedir, pues eso, que la gente no se preocupe por el tema de la cena, que solemos pedir algo. Y nada, pues de todo habrá, ya sabéis, pues comida, bebida... Y un sound system importante también, en el momento que empieza la cata, empieza un sound system de unos chicos dando Andoain, Ha eh, Infinity, sound system. Y nada, ellos ponen un poco el giro a toda la tarde, ¿no? Mientras se hace la cata, pues ahí tenemos música de fondo. Y también vamos a tener a José citar un amigo nuestro de Goikoskola y... Uh -huh que bueno, que toca el sitar, ese instrumento, ya sabes, está sí. de viaje, y va a estar ahí también con nosotros amenizando un poco. Ah. Entonces, todo lo que vamos a hacer siempre con música de fondo, ¿no? Que hoy Coscola viene de la música y, y no puede faltar la música, vamos. Sí, también mucha relación hoy Coscola con la música también. Veo en el cartel también que habéis hecho ahí, se le ve al grucho allí con un petán... ...y se ve también que aparte de... Eh, ...bueno, del de peta que se ve... ...luego pone ponen eh, que habrá galletas... bizcocho ...bueno, mucho, muchas cosas que se pueden hacer también con la marihuana, ¿no? Sí, sí, es, son tradicionales nuestras... ...famosas galletas... Y, ...y luego pues algunos bizcochillos que hacemos especialmente... ...para, para esta fiesta unos brownies ricos ricos y con fundamento <risa> con miel de perejil y, y nada, eh, pues eso, solemos repartir o también tenemos para pues si alguien quiere comprar, para llevarse para casa o lo que sea, o pues bueno, en fin, eh, la cuestión es también intentar pues crear eh, pues eso, un ambiente, pues intentar dar a conocer cosas, no sé, pues si a alguien le interesaría cómo hacerlas en casa o tal, al final es intercambio de, de conocimientos y de experiencias. En el cartel, ¿verdad? para ir acabando En el cartel se le ve también con un, una pegatina Que pone legaliza tu vengos Y luego también se va ahí contra el narcotráfico Cultiva tus derechos, ¿no? Son también igual dos lemas que... A ver, ¿no? Si algún día llegan, ¿no? La legalización sí, sí, y... Normaliza o normaliza bueno, no, Ya sabes, debate abierto <risa> Y eso, contra pues todas estas mafias y todo este rollo Y bueno, hay que decir también que Hugo es... Bueno, es el, el que lleva, es de Bilbo, es el que lleva la tienda, la Grouse House recoge y, y siembra Y es un nivelón del copón, estuvo ahí en Ficova también con, Bueno, ahora han sacado una, una marca de semillas Sí, una, una sí, eh, sacan, sacan Seeds, ¿no? Sacan Seeds sí. Sacan Seeds, inspirado en la, en la, saca, en la zona de Navarra Ajá. Sí, son él con un socio y pues eso, han creado su propio banco Y están pues dedicándose a comercializar a sus propias semillas Y bueno, de aquí lo animamos pues eso, a que saque lo mejor posible y a ver qué tal Habrá habrá oportunidad de probarla también ¿O sí, todavía? Sí. sí, sí, va a ser la primera vez que, que van a llevar Porque es una esto nueva Y bueno, simplemente decir el nivel que tiene Hugo ¿no? de Que hablamos de una persona que ha estado en Panaj Bueno, ¿no? Sí eh, de La old school, digamos, de toda esta lucha ¿no? Para que pues para que no vayas a la cárcel por, por plantar marihuana Y nos bueno, tendremos con nosotros, vamos ¿no? Bueno, igual también me imagino, habéis comentado, no, se me ocurre que todavía pues, pues toda ahora se está poniendo bastante o se oye bastante, ¿no? También toda la parte buena, ¿no? De para la salud, ¿no? Según qué tipo de enfermedad tengas y no que puede ser también muy beneficiosa en muchos aspectos, ¿no? La marihuana. Sí, lo de la marihuana terapéutica en algunos países de hecho está legalizada para uso exclusivo terapéutico. Aunque luego echa la ley, echa la trampa como en todo, y al final todos tenemos glaucoma <risa> o todos no tenemos alguna cosa. Pero no, pero al final el uso terapéutico está re, está reconocido, está comprobado. Pero bueno, eh, como siempre, pues los políticos se cierran los ojos ante las realidades y siguen con su discurso. Y bueno, nosotros pues intentamos pues, eh, dar a conocer este tema y que la gente lo, lo se normalice y no se considere como algo... Es decir, que al que se bebe una caña, eh, sin más una caña, que se ponga un porro o un porreta. Pues no, son lo mismo, son drogas que existen en la sociedad. un Alguien decide que unas serán legales, otras serán ilegales. Pero bueno, <risa> que le vamos a hacer? Intentar luchar por ello y igualizar todos al final y que el propio personal decida. Bueno, un segundo, Luis Marta, Oscar Pues no sé, igual nos queda la invitación ¿no? Volver a recordar cuándo será todo esto eh, Sí, bueno, también quería decir eso El tema de, pues, de, de los premios que a ver Tenemos ah, una serie verdad, de patrocinadores verdad, se sí, sí, Todo participante, toda la persona que venga Al final se, se va a llevar algo Tenemos una serie de patrocinadores eh, Entre ellos eh, Royal Queen Seeds Que pues, aporta semillas para los premios Y para participantes y demás cosas Además para Fernalia También aporta algo Algunas marcas de De, de abonos y así Como... Como cana Este es el primer año que, que, tenemos, que vienen patrocinadores vamos o sea, Este año todos los premios siempre los lo hemos hecho Ya sabéis en la Goico Es como esto, no todo lo que es autogestionado Te lo tienes que hacer tú Y este es el primer año que los patrocinadores por medio de Hugo En Ficova y en bueno, todos esos sitios Se interesaron en, en esta copa ¿no? Y como que le qu quieren dar bombo Entonces bueno, que vengan, que miren Y que hay también hay otra lucha, ¿no? Patrocinadores sí, no, tal, Ajá. pero bueno, que sepáis información que, que ah, este, este año... Para, este este, para, año, para, este ¿no? año se <risa> prueba, ¿no? Y luego ya el año que viene, <risa> para el 14, ya veréis, a ver <risa> qué tal, Eso, si la experiencia es buena, ¿no? Sí, yo creo, yo creo que sí, yo creo que sí. Además, todo apoyo es bueno y, y bueno, al final es un tira floja, ¿no? Algunos quieren comercializar, otros queremos eh, culturizar, pero bueno, también hay que encontrar un punto medio entre ellos y que todos estemos contentos, ¿no? Pues muy bien, vamos son dos. Pues bueno, recordamos, ¿no? Este sábado a, la, a partir de las 6 de la tarde, ¿no? De las 6 de la tarde hasta, hasta hasta hasta depende de cuántas variedades haya para probar, pues eso. Se puede terminar pues a la noche, intentamos terminar pronto, ¿eh? Como muy tarde para la 1 o así intentamos terminar, es decir, que es un evento de tarde-noche sin llegar a ser muy tarde, pues hacia duro al final. Y, y nada, eso animamos a todo el mundo Que tenga algo plantado Bueno, plantado, recogido ya, espero <ríe> Y nada, y que se anime Que todo el mundo tiene cabida Que incluso sin que no entregas nada Pues para probar, para, para compartir y nada, eh, que se animen, que tienes permiso seguro y así vas de año en año plantando las semillas que te tocan y el año siguiente pues las presentas y te tocan otras Eso. <risa> eh, Igual, claro, hablamos en la rt y en la Sintili, que más o menos la gente que nos está escuchando por la FM100 ya conoce Coico Escola, ya sabe dónde está Arragua Igual, para la gente que nos escucha igual de más lejos por internet o así, o que lo ve en la página web la manera de llegar, o tenéis alguna página web, o el Facebook alguna cosa de estas ahí o... Ahora, pues... ...Hueco Escola tiene Facebook... ...Hueco no, es Escola, sí, es sin netes aparece... ...¿Y ahí pondrá la dirección o más es. o menos...? Uh -huh. ...Vale, si sí, no. la, la, dire ...La dirección es, eh, es, por si queréis saber... ...es la raza baleta número 4... ...y está pues en su barrio de arrago alto... ...tirando del topo para arriba... Eh y, y nada, eh al final pues es, es buscar y ya está. Hombre, entro y Orereta, ¿no? Entro a y Rentería, ahí. Ahí, sí. ahí está a mitad camino. Sí, no. sí, bueno, no, en realidad es Iartzun, pero bueno, ya sabemos, cómo a estos pueblos y que se entremezclan. Como más grande pues <risa> está más cerca de Renté. Sí, eso sí. No. <risa> vale, va, vamos son dos. Bueno, que salga todo bien. y es que Venga,